¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos. Sí, soy el papá. Bueno, Ciro Bravo, mi hijo que viene a estudiar acá en el colegio de la Número 2, Julio Roca. Ajá. Sí, estamos haciendo reclamos de mayo del año pasado. y Igualmente, nosotros se viene levantando firma todo el año. El año pasado se empezó a levantar firmas. Después del 6 de mayo tuvimos el primer petitorio... ...haciendo reclamo donde presentamos hojas con fotografía... Este, y las condiciones en la, en la que se encuentra el colegio. Uh -huh. este Bueno, nos atendió el presidente Leiva, el, el, acá del partido, y bueno, la cuestión es que nosotros aclaramos desde un principio, no estamos haciendo políticas, somos papás, que veni venimos a hacer el reclamo de las condiciones en las que se encuentra el colegio. Uh -huh. Un colegio, eh, edificio histórico, donde les tienen el baño los, los, los rotos los baños del fondo si vos entras a la, a la estructura del colegio al fondo los baños son un desastre un desastre han hecho solamente parches nosotros le dijimos no queremos un lavado cara queremos que se haga un colegio a nuevo hablamos con la directora y todos los papeles que hemos presentado al presidente del consejo también lo tiene la directora del colegio y tenemos uno nosotros mhm uh -huh para corroborar firme y sello de todo lo que se viene haciendo. Nos prometieron que para entre noviembre y diciembre este se iba a avanzar sobre el proyecto para la escuela, una cuestión que no tuvimos ninguna respuesta este mi compañera fueron a hablar eh, después con el presidente al comienzo de este año la cual le dijo que se había hablado de 31 millones de eh para el, hacer acciones en el colegio, qué sé yo, pero por ahora sí. nosotros no vimos ningún trabajo realizado, o sea, no hay nada eh, y a nosotros hoy estuvo Telefe, por ejemplo, yo uh -huh. Telefe este no nos dejan entrar al establecimiento, no sabemos por qué y estaría buenísimo que a ver esto se viralice porque sinceramente hay dos, dos aulas eh, que están este, totalmente anuladas que la usan como depósito para guardar cosas este no tiene rampa para es eh, eh, una docente con que es discapacitada uh -huh. que tiene discapacidad sí. chico con discapacidad eh, no hay baños para el chico con discapacidad este tienen un mini teatro y no lo pueden usar porque está clausurado o sea necesitamos que vengan a corroborar todo estas las condiciones en las que se encuentra el colegio uh -huh. Este, después otra cosa que hablé con el presidente del consejo, ¿cómo puede ser? ellos me dijeron, nosotros somos nueva, gesti nueva gestión, bien le digo pero el intendente hace cuántos años que está acá en el partido de José de o sea no está al tanto del tema, le digo no sabe las condiciones del colegio, entonces no, no, bueno, pero no me supieron qué decir, que los archivos viejos de los reclamos anteriores de otros papás quedó perdido, se perdieron Se extraviaron, no hay archivos. Entonces, no queremos que nos pase lo mismo nosotros. Y dijimos, y fuimos claros, que íbamos a recurrir a, a los medios para que nos ayuden y nos acompañen en el pedido que hacemos los papás. Queremos un colegio digno para nuestros chicos, los docentes que tengan sus comodidades para poder trabajar, porque sinceramente así no se puede. Están esperando a que se derrumbe el colegio, haya una catástrofe, y... ¿Y después qué hacemos? Ese es el tema uh -huh. Es muy largo esto y bueno Se da mucha vuelta cuando realmente Si quieren hacerlo pueden hacer Pero bueno claro. la, la nota que ustedes presentaron Cumple en tres días un año ya Esta nota del 6 de mayo del año pasado Exactamente que que... Sí, sí. Y no hemos tenido ninguna respuesta Lo único que hicieron fueron parches este Algunos pisos que lo taparon con poco material Eh, paredes con durlo que fueron tapando los huecos uh -huh. pero no es lo que pedimos claro. el colegio pide auxilio pide colegio. Uh -huh. entonces bueno si no es por los medios nosotros no podemos no tenemos otra opción no tenemos apoyo de nadie más que de los papás que, que pueden porque también está eso los padres trabajan y bueno y después tenemos la otra pregunta acá se, se supone que el colegio eh, hay inspectores y uh -huh. ¿Ellos no saben las condiciones del colegio? Pregunto, ¿no? Eh, en o sea, mi... ¿para eh, qué están? En el mismo Los edificio, Mar Martín, en el mismo edificio funciona la sede de inspección Sí, sí, sí, tal cual Claro, la paradoja de están las, las inspectoras e inspectores ahí eh, En un lugar que no tiene las garantías de las condiciones de seguridad no, para cliente, nada Y no dicen nada No dicen nada Ese es el gran tema y bueno Este, nada este pedimos que padres este de hecho tenemos estábamos hablando ahí con un papá un abuelo de él hizo el colegio acá y los pisos son los mismos que ahí, lo hizo hace años atrás el, el abuelo o sea imagínate nunca tocaron el colegio claro. así que aparte estamos en el pleno centro de josé de paz enfrente de la plaza el lugar céntrico uh -huh. y el colegio en total abandono claro. ya no sabemos a dónde recurrir para que, que pongan manos a la obra en el colegio y que realmente los chicos tengan eh, buenas condiciones para poder estudiar a ver yo el otro día el, el, perdón, el, el año pasado antes que empezáramos a hacer los reclamos sí. fui a cambiar un pizarrón cuando saqué el pizarrón salía agua de la pared del pizarrón atrás, toda la madera, la madera del pesarrón todo podrido o sea, esas son las condiciones que tiene, a ver, electricidad gas son muchos los factores en muy malas condiciones que tiene el colegio claro, claro. y ustedes están organizando como familias, eh, decía recién por fuera de cualquier estructura política, partidaria, están organizando en asambleas, hoy están ahí frente al colegio porque vino un canal nacional, ¿cómo continúan los reclamos? y nosotros por el momento vamos a seguir haciendo los reclamos de esta manera a ver qué respuesta tenemos a ver de parte de, de presidente del presidente consejo y bueno queremos que realmente a ver si ellos quieren porque siempre todos los que hacen política te dicen por más educación y no sé por más obras, acá no hay ninguna obra cada portavoz están suspendiendo las clases porque llueve y las aulas inundan Eh, con agua, o sea, los chicos eh, imagínate, trabajar medio de la humedad, chicos que tienen problema de con qué sé yo, eh, alergias o eh, otras este, enfermedades. ¿Cómo pueden eh, puede mandar uno a lijar a nuestros hijos a estudiar en un lugar así? No se puede, es imposible. Entonces, este vamos a seguir insistiendo por los medios a ver si realmente el presidente del consejo pone mano a la obra en el colegio y que, que nos regale una escuela digna para nuestros chicos y bueno y que los docentes tengan su espacio como tiene que ser. Este que tenga la, lo que pedimos, la rampa para la gente con discapacidad, uh -huh. este los baños en condiciones, la electricidad, el gas, este ahí estructuras acá vidrios rotos también inclusive. Son son varias las cosas mucho mucho mucha reforma necesita el colegio martín hablaste de una suma de 31 millones de pesos que sí. estarían destinados específicamente para los arreglos de esta escuela supuestamente están destinados para están esperando que lo bajen mm. y bueno supuestamente es un supuesto ¿no? sí. que, que eso va a bajar en cualquier momento pero bueno vuelvo a repetir sí. en esto es urgente claro, Ahora arrancamos el invierno y los chicos qué van a hacer tienen que chupar frío van a los días que lluevan no van a poder asistir al colegio a ver, hay muchas alternativas a lo que estuvimos hablando con los papás uh -huh. si el colegio necesita cerrarse por cuestiones de reforma tenemos acá un Cine Paz de José Paz que es enorme centro de jubilados como para que los chicos no se queden sin clases uh -huh. y se organicen a ver, me parece que eh, ellos tienen los medios necesarios uh -huh. De hecho, inclusive han hecho hasta Container para la, lo que es La salud, porque no lo pueden hacer Aulas parecido ¿no? y Algo parecido para los chicos claro. O sea, son tantos Los reclamos, tantas las variantes Que tienen inclusive ellos para poder A ver eh, Amortiguar en cuanto a la enseñanza uh -huh. O sea Y no hay nada de eso, no hay propuestas Si ¿sí? ellos hablan de educación Bueno, busquen alternativa alternativas y Que arreglen el colegio Es lo que pedimos e Incluso se podría coordinar con las vacaciones de invierno ¿no? que Mirá, eso bien. se lo propusimos El año pasado Cuando pasó eso, lo propusimos sí. A ver, tienen que... Sí, sí, pero bueno, hay que organizarse Que no sé cuánto Después llegó diciembre Vino el otro periodo claro. Vacaciones No, pero no hay nadie que se quede en el establecimiento Entonces Todos tienen un pero hmm. ¿Me explico? Sí, sí, sí, claro Y, pero también después arrancó la de, actividad desde el colegio y de la parte de presidente y consejo nada uh -huh. Martín, este sábado, este sábado, no este viernes va a haber una asamblea eh, ahí frente a la escuela a la tarde si, sí, se está hablando de eso justamente de, de una asamblea ahora, Gris, aguardando un segundo porque sí. justo estoy con Griselda que fue la otra mamá que estuvo conmigo uh -huh. eh, fuimos tres papás que fuimos a hacer los reclamos Griselda, la asamblea para el viernes ¿Para qué hora es? A las 10 de la mañana viene Leiva con la arquitecta de... 10 bueno, de la mañana. Dice que viene Leiva con la sí. arquitecta para tocar el tema justamente de lo que venimos reclamando. Bueno, vamos a quedar atentos aquí en la radio para bueno lo que surja de esa reunión con el presidente entonces del Consejo Escolar, con Leiva, y con una arquitecta que imaginamos va a evaluar el estado de, sí. de situación del edificio. Sí, sí, sí. Exactamente. Y, y justamente ahora también estamos trabajando esperando porque supuestamente va a venir un inspector de infraestructura de La Plata, Ajá. por eso estamos reunidos ahora en la, acá en la puerta del colegio. Bien, este es nuestro contacto Martínez desde es el teléfono de la radio así que quedamos atentos a cualquier novedad para seguir conversando si te parece. Sí, sí, como que no, este, nosotros agradecido por el apoyo de ustedes también y bueno, esperemos que más papás se puedan sumar al reclamo que estamos realizando y bueno Y es por el futuro de nuestros hijos y que bueno que nuestros hijos tengan las condiciones dignas y bueno nada gracias nuevamente a ustedes por, por todo este acompañamiento gracias por este ratito bueno quemos atentos para conversar en cualquier momento gracias que tengan un buen día igual luego hasta luego